No. no. buenas tardes, buenas noches, buenos días bueno, hoy empezamos nuevamente con otro programa de Patria Soñada por la radio web La Retaguardia, que en algunos programas tiene también las 690 AM en este día vamos a tener a una persona muy importante que es una de las principales operadoras del sistema Petro en Venezuela que nos va a explicar muy claramente lo más que pueda lo que significa el Petro para aquellos que ya lo conocemos, que lo estudiamos, que lo queremos implementar con nuestras propias monedas para poder ejercer un control sobre nuestras economías, creemos que es necesario que se multipliquen los conocimientos sobre el mismo. Pero antes de pasar al Petro, vamos a a algunas este, consideraciones. En primer lugar, saludar a la familia Baez, por ese terrible, esa terrible pérdida y al mismo tiempo exigir que se cumpla con todos los procedimientos legales para definir quiénes lo mataron y que se aplique la pena más dura que tenga el Código Civil Argentino. Se sabe, se, com se comprueba permanentemente que ese deporte lamentablemente tiene una actitud elitista, el rugby, y se siente en parte de una casta superior. Y eso lo aplican en todos lados y lo han demostrado de nuevo, pero esta vez con una víctima fatal que a no, todos nos ha eh, horrorizado y al cual estamos repudiando con todo. La comunidad paraguaya no se va a quedar quieta, ya nos estamos moviendo y ya estamos exigiendo en todos lados que se apliquen todas los protocolos y que se aplique la ley con todo rigor. Por otra parte, y ya mirando... Una, una peste que se nos viene permanentemente, como es el dengue. En el programa que sigue a nosotros, posiblemente lo tomen, lo, lo traten con más profundidad, el tema del dengue en Buenos Aires. Ya tenemos casos concretos. Y puede decirse que es en la ciudad más rica de la Argentina, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá no pueden decir que le falta plata, no pueden decir que no tienen elementos, no pueden decir absolutamente nada más que no cumplen con las tareas de sanitarias necesarias para que esto no ocurra. Hay tres casos y hay una cantidad creciente de personas con síntomas. Por lo tanto, al gobierno de la ciudad no le queda más que ponerse a limpiar profundamente en todos lados. No se puede aceptar que en la ciudad de Buenos Aires haya un solo caso. Uno es mucho, porque es la ciudad más rica de la Argentina, la que más dinero recibe. Bueno, vamos a pasar a una... hay una jornada en Mendoza antirrepresiva en el marco de la lucha por el agua pura. Y es el sábado 25 de enero a las 17 horas en la cooperativa La Terre, calle Godoy Cruz 5330 guaymallén. A cargo de Laura Valente, gremial de abogados y abogadas filial Mendoza. Elsa Díaz, integrante de Comisión de Seguridad de Asamblea Popular por el Agua. Destinado a miembros de asambleas y autoconvocados en defensa del agua de toda la provincia. Destinado a miembros de asambleas y autoconvocados en defensa del agua de toda la provincia. Agenda. Agenda. De 10 a 13 horas, aspecto de seguridad tener en cuenta durante las movilizaciones. La organización como herramienta, acciones frente a las detenciones arbitrarias, habeas corpus, guardia de abonados, de abogados. Luego, las comisiones de seguridad en las organizaciones sociales, medidas de protección colectiva, técnica de autodefensa, conclusiones y cierre. Es decir, muy interesante, muy importante, ...y que lo tenemos que tener permanentemente adelante. Por otra parte, vemos que en nuestro país también golpea muchísimo el dengue. Parece que amarito Marito también lo, le pasa lo mismo... Y eso también marca hasta qué punto, hasta qué nivel no se cumplen las tareas sanitarias. No es todo el gobierno, hay gente que la vemos trabajar, pero eso es como tirar un vaso de agua en un lago. Y queremos hacer decirles a todos que es una tarea de todos no es solamente el gobierno tiene que trabajar todo el mundo toda la gente tiene que estar limpiando el lugar que le corresponde y los lugares comunes lo tiene que hacer el municipio sin discusión en los lugares grandes lo tiene que hacer lo tiene que garantizar el gobierno nacional para que los gobiernos municipales lo puedan llevar a la práctica Así son las cosas. Bueno, y hay algo importante que hace a Itaipú. Citrande, que rechazó la, los negociadores asignados por el gobierno. El sindicato de trabajadores de teland Citrande expresó su rechazo a la designación de Héctor Dicher para las negociaciones del anexo C del Tratado de Itaipú. Los trabajadores critican su participación en la firma del acta bilateral sobre compra de potencia y por supuesto esta persona a quien va a defender a Brasil se casó con una brasilera vive en Brasil su familia tres hijos brasileros bueno ha trabajado del lado equivocado en Itaipú, y va a responder siempre a los intereses brasileros. Por lo tanto, creo firmemente de que no se puede poner a esta clase de gente al frente de una negociación tan importante como es la de Itaipú, en el 2023. Tiene que ser gente como el ingeniero Canese o sus hijas y otros tantos que son excelentes profesionales que cualquiera de ellos deben pueden estar y deben estar. Debe haber una comisión grande y grande de funcionarios o de profesionales y técnicos que puedan hablar claramente sobre lo que para lo que están preparados. No se puede pretender que gente que vive en el Brasil, que ha trabajado para el Brasil, pueda estar en esta del lado paraguayo, ahora, en una situación tan importante para nosotros como es la soberanía. Y de ahí se ve también cómo se defiende por todos los medios a los brasileros en todas las distancias. Por otra parte, se han solidarizado innumerable cantidad... de organizaciones de base... con los campesinos... del Moapa... con los labriegos sin tierra... que han sido agredidos... hace muy poco... y que queremos... transmitirles... que este... humilde micrófono... está abierto para ellos... siempre vamos a defender los intereses de nuestra gente por encima de cualquier otra cosa. Muy bien, vamos a, a pasar a un pequeño corte y volvemos enseguida. Hoy de familia Butepe oye a presa, o desapareceba es que Alfredo stroesner dictadura tiempo tiempope de Ika Ture Iputinohina Oye Japón Han Wanderu Uiwi Upea de Ene oikua Alcata Bañandebe Maga Paja E Umioye Yujuba Ojovo Cuatro mañandera Pisao Yikua Jera el año pasado Orere noina Jaikua Abenba Eisa Paoyeyapo 0986 48 38 79 Tuu Ñemeere Doye Pagai Jaremonde Uva confidencial yayo gk yayo topa campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954 1989 a 11 años de la desaparición forzada de luciano arruga seguimos exigiendo justicia justicia ...por la condena a los policías responsables... ...por el jury al juez y las fiscales cómplices... ...11 años, años sin, sin Luciano... ...acompañanos el sábado primero de febrero... ...desde las 17 horas en Moscón y General Paz... ...Lomas del Nadador... ...11 años sin Luciano... ...11 años, años sin justicia... ...a 11 años sin Luciano... ...seguimos en la calle porque... ...fue la policía, fue la policía y, y lo desapareció el, y desapareció el Estado... ...Luciano Arruga... Y ...presente...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 cada caso de cada compañero y compañera Sino que quizás en algunos casos Hasta te puede tirar el, el número de caso que es Es el, es el caso 115 te dice Carlos, bienvenido a Oralí Público Bueno, gracias el caso 115 justamente está en la <risa> <risa> bueno, Para que vean que es no cierto está, lo que No están preparados no, está preparado <risa> no. no están así todos los casos no. Conozco los, los, por los nombres de los compañeros y por la identidad y bueno, tanto sonido de trabajo, me ha permitido eh, tomar conocimiento. Bueno, estamos de nuevo y es, en este caso ya estamos entrando... Al, lo más importante que teníamos en esta fecha, que es la, la información que nos puede dar la, la charla del compañero Alejandro Blanco, que es un importante operador del sistema operativo Petro en Venezuela y que queremos que en Venezuela no solo sea en Venezuela, sino empiecen a florecer en otros países también sistemas operativos parecidos. Muy buenas tardes, compañero Alejandro Blanco. Buenas tardes, ¿cómo estás, compañero Jorge? Y bueno, muchas gracias nuevamente por la, por la invitación. Y esta vez creo que tenemos mucha mejor información y los avances más importantes en el Petro, que de verdad ha sido una herramienta fundamental a partir de este ensayo que se generó en diciembre. Y bueno, nosotros siempre en vaguardia de, de dar las mejores respuestas a cada uno de los ciudadanos tanto de Venezuela como del interior del país, que también le interesa el mundo y el tema de ecosistema Petro. Bueno, en general, este he visto en esta última semana, estuve revisando y hay una cantidad creciente de países que están empezando a utilizar eh, sistemas parecidos al Petro y que realmente eh, ya hay una cantidad de países que están eh, intercambiando comercialmente con el sistema Petro. Sí, correcto. De hecho, creo que una de las cosas más importantes, y lo dijo el presidente Nicolás Maduro en diciembre, el cómo sur, eh, pudimos sortear eh, el bloqueo, a través del petro porque tra trajimos y hemos traído todavía bueno el sistema de exportación para cubrir la demanda pues de alimentos, y lo más importante alimentos y medicinas al, al país que no ha dejado de llegar y bueno, a través de del, del petro hemos logrado este pasar esos cercos y bloqueos que nos tienen actualmente y bueno, sí, eh, interesados todos por la tecnología blockchain que está generando este un revuelo impresionante en todo en todo el nivel mundial y bueno, que las potencias ya estén interesadas y haciendo trabajo para que todo funcione a través de las criptomonedas no solo para sino para el mundo. Bueno, entonces te diría que empieces que no empieces que empieces a desasnar al al común para que en algún momento podamos discutir también en mi país y en nuestros países de América Latina para eh, llevar adelante las las medidas económicas de liberación. Eh, disculpa Jorge no copié la última eh, pregunta allí. Que te decía que este empezaras con la charla para poder este entender a nivel común del común y poder, de esta manera, discutir en nuestros países para que el sistema Petro se difunda mucho más y podamos, con nuestras propias monedas, generar un ambiente distinto en defensa de nuestras economías. Bueno, perfecto. y Entendiendo así, y creo que nosotros debemos un avance. Eh, hay dos, dos, dos instrumentos, dos fechas, dos importantes. Okay. Eh la necesidad que tuvo, eh, perdón, la visión que tuvo el comandante Chávez y ahorita la necesidad que tiene Nico, eh, el presidente Nicolás en implantar una nueva economía a través de las criptomonedas y ya habíamos hablado ya el presidente Chávez en su momento lo había expresado y lo había este analizado en cuanto al contexto de todo el tema que se venía en estos enideo años. Entonces, lo primero y primordial, o sea, existen mmm, casi un millón eh mil y no sé cuántas monedas de criptomonedas en el mundo eh, las que están por allí y parte de fundamentales bueno es aprender el ecosistema y qué mejor manera de aprender un ecosistema que con una criptomoneda nuestra de, de darle fortaleza, darle este serenidad y darle conocimiento a las personas con una cripto en de nuestra riqueza. Entonces es fundamental entender que el Petro no es como quien dice y aquí ha sido una campaña bastante feroz y bueno, desde afuera fue tan importante que tú sabes que hasta el sol de hoy el Petro este termina siendo un bloqueo, o salen una, eh, una emisión diciendo que bueno, que con el Petro nada y eso los otros nos da un buen aire de que sabemos que estamos haciéndolo bien. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una potencia, entre comillas, te lanza una, un bloqueo porque ven la, import, la, la lo primordial de la fortalezas que tiene el Petro, nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien. Parte de eso, bueno, yo creo que entender el mundo cripto, el presidente en vez de tener una moneda extranjera o una moneda que se aquí una moneda que nos fue aquí, se, se lanza bueno, un proyecto fundamentado en todas las tecnologías que vienen y faltan por venir, una criptomoneda que nos ayude con la fortaleza de que bueno, con la fortaleza de nuestra riqueza, que respalde petróleo, oro, hierro, diamante, que nos puedan ayudar y darle peso mayor a la a la criptomoneda, que es la única en el mundo que tiene esas commodities, que tiene esa profundidad en cuanto a cómo este poder Eh, de, de cómo vale en el mundo o sea que no, no es que es una cripto más allá pues, y todo el mundo como la llaman la madre de las criptomonedas fue el Bitcoin y sabemos toda su procedencia y todo el respaldo que tiene y lo logró a base de confianza de transacciones entonces nosotros como el Petro tenemos una moneda bastante estable no es una moneda volátil como no es el Bitcoin como puede ser otra, otra criptomoneda, el Petro te mantiene un estándar de un 60 dólares a nivel mundial a nivel nacional, a nivel mundial y te, bueno, lo, lo que aquí en Venezuela varía, eh, bueno, es el tipo de cambio que nosotros manejamos, que no manejamos este otra moneda de circulación nacional sino el Bolívar, entonces hacer las transacciones a través de Bolívar es que se ve el volumen tanto en alza como en baja que nos ayuda a nosotros los venezolanos a refugiarnos esa moneda y que no se nos devalúe el Bolívar gracias a la guerra que le tenemos al, que llama, al mal llamado eh, dólar paralelo que de verdad bueno sido una guerra fuerte ha sido una guerra titánica y bueno, la gente a partir del diciembre se dio cuenta que el petro vale y no solo los venezolanos como consumidores sino también los comerciantes eh, también los los proveedores están empezando a aceptar más allá de, de, de verlo como un simple pago y que es un papel o es mentira, no de hecho hay ahorita casas de cambio que el volumen de la venta de petros y la gente comprando Petro este, pasa de, de, de nosotros que se queda visualmente como que el, esa teoría de que no sirve, que no existe, que no vale el Petro, está tumbada en todas lo que se llaman las, las casas de cambio WaveShane en Venezuela. Y por ejemplo, eh, en cuanto al, al desarrollo... De la de la compra de, de los salarios y su este, su relación como cómo se ha ido desarrollando eh, a partir del 7 de diciembre que empezaron con este el, el petro eh, convertible el petro, bueno yo creo que uno de los avances yo creo que parte de lo dijo el presidente es un ensayo es un ensayo para que la gente vea qué poder tiene y qué fortaleza tiene la, la criptomoneda y más allá de, de, de una orientación política que nos va a ayudar obviamente a la economía de nuestro país sea vean la capacidad que tienen las criptomonedas la la veracidad y la, y la fortaleza que tiene la de nosotros entonces parte de ese ensayo eh, y hay sitios ya muchos este, eh, instituciones del Estado, muchos eh, sitios de ministerios y entes están ya apartando eh, sitios que le pagan en una parte, o sea, le dan un, una bonificación en Petro. ¿Qué pasa? Bueno, aquí hay un tema bastante profundo y es más entrando en la Constitución. Nosotros, nuestra moneda del Bolívar, nosotros para poder poner como muchos quisiesen y hasta yo también poder el Petro como moneda nacional, tendríamos que cambiar la Constitución y tendría que haber un... un un apartado en la constituyente para que pueda darse ese paso. Mientras tanto, nosotros el Petro lo que está haciendo es protegiéndonos nosotros de la de las del manejo de las maniobras que está haciendo el, el, el maligno, como le llamo yo, lo que llaman el dólar de maligno, el billete maligno, que es lo que nos está haciendo daño. Y parte de eso bueno, es proteger nuestro Bolívar y eh, una de los eslogan que tenemos de eh, los equipos aquí de, eh, que manejamos, el conocimiento del Petro es quítale la al dólar y hacerlo al petro que les va a quitar el dólar? Bueno, le quitamos el bolívar y decimos al hola tener poder me escucha Sí, ahora sí y nos ayuda a tener eh, mayor peso y que eh, aquíse y poder, eh, poder adquisitivo a la hora de nosotros nivelar y sopesar las compras en la calle entonces Nosotros estamos en un, un análisis bastante profundo de nuestra moneda, estamos ensayando, estamos en, le llaman ensayo y error, y parte de ese ensayo y error es que nosotros los venezolanos conozcamos, el, conozcamos las criptomonedas, más allá del petro, y así al compañero José Ramírez, que es el intendente de de la, de la de los criptos activos en Venezuela, eh, lo dice muchas veces, y siempre lo dicen cada vez que puede, el petro solo, como cripto no no no cala, el Petro tiene que ir y hablar el mismo lenguaje de las criptomonedas. Y ya cuando el Petro se actualmente tú lo puedes hacer, cambiar un Petro aquí en Venezuela por un Bitcoin, por un Dash, por un Litecoin o por un Ethereum, este le das fortaleza, y, o sea, ya Ya es una moneda que está hablando el idioma de las cripto entonces no es un, algo que que, que, que estime lo que, que no es este, tangible en cuanto a, la, a, la, a lo que herramientas herramientas herramienta informáticas se refiere claro eh, por ejemplo eh, ahora está el, ese este, esa tarjeta electrónica con la cual vas y compras este alimentos en los comercios ¿cómo se retroalimenta? Sí, bueno, eso, exacto. exacto eso eso es parte de bueno de como que dice la evolución de la, de la, de la, de la economía y nuestras transacciones bueno, acuérdense que nosotros venimos de, de, la, de la evolución de las de las herramientas y bueno, lo mismo que nosotros teníamos como un teléfono hace 10 años, no es lo mismo el teléfono que tenemos hoy por ejemplo, entonces parte de eso sacar, deslindar y bueno Darle a las criptomonedas eh, un bien conocido, como le llamamos las transacciones en, en, en cripto, porque no todo el mundo, llámense los, los los los personas los pensionados, los de CEDA que están beneficiados, que fueron beneficiados con las criptomonedas, también puedan tener esa usabilidad de la mayor manera posible. O sea, llámese en el sistema que se generó en diciembre, que fue por un sistema de huella, con su simple huella, cualquier venezolano podía hacer una compra en Petro. Ahora, que le agregue una tarjeta de débito, como como una tarjeta de débito que tú puedes hacer un consumo a través de tu tarjeta y saber que vas a hacer algo normal y cotidiano como se hace en la vida normal ahorita, pero ahora con una, a través de una criptomoneda, eso le da más facilidad al usuario, más facilidad al cliente y al comercio de no de no lo, de no verlo tan tan tan engorroso como su suele suceder cuando hablamos de las criptomonedas, cuando hablamos de blockchain, que mucha gente eh, se, se enreda y busca las la facilidades de, y nosotros tratamos a través de, de, de nuestro grupo, de enseñar a la gente lo, lo, lo, y comparar, hacer comparaciones para que la gente sepa pues lo que es una wallet, lo que es una cadena de bloques, para que ellos no se sientan abrumados ni digan que eso es muy difícil, ni nada eso, sino que más bien entiendan en la comparación de lo que nos estamos deslindando y lo que lo que viene ahora para venezuela bueno y por ejemplo este eh, llama la atención también el hecho de que hayan eh, podido e eh, integrar a las comunas y que eh, las la, en, las, en los pequeños negocios ya funciona el petro eso era de 1400 hace un mes atrás eh, realmente es, eh, para el lanzamiento y para el, el, la terrible este, propaganda en contra que hay en todos lados es un es todo un logro no, si sí, por supuesto, de hecho en las estadísticas del Banco de Venezuela on se lograron registrar que fue la que se usó en, con mayor con mayor fuerza casi 2 millones de 600 transacciones en todo estamos hablando de mayormente de 15 días aproximadamente o sea estamos hablando de, de la casi un cuarto de, de, de personas que recibieron el, la, el, el, la bonificación de petroguinaldo o sea que fue algo bastante bastante contundente y que nos logró y los comercios se dieron cuenta que era una, es una herramienta que nos ayuda hasta ellos mismos porque hay comerciantes que tampoco juegan a, a lo que llamamos aquí en Venezuela juegan al vivo sino que juegan a, lo, a la honestidad y se vieron beneficiados con ese con, con esas transacciones. O es así que bueno, hasta el sol de hoy ahorita hay comerciantes que dicen que bueno, que prefieren ahorita recibir este los petros que están eh, recibiendo bolívares porque en la calle Le, eh, le quieren aumentar todo al 100%, quieren entonces prefieren tener su, su, sus petros allí que saben que se le va a capitalizar o se le va a revalorizar según el tipo de cambio en Venezuela. Bueno. Vos tenías este una un explicativo este sobre los las distintas monedas. Me gustaría que lo lo transmitas a la gente porque eh, para los que lo ya lo entendimos también este, como te dije el otro día a veces este, me, se me hacen galletas <risa> y eso es importante sí, porque pero... para los que lo entendemos y lo queremos reproducir eh, sería interesante que si para nosotros es difícil Eh, Algunos eh, Acá no tenemos este Preguntas y respuestas Pero eh, me gustaría que lo volvieras a, a retomar Sí, bueno En cuestiones de, de las cripto Yo siempre la, la, la base fundamental de las criptomonedas Pasa a través de, de la cadena de bloques Lo que llamamos el blockchain Que es literalmente que es literalmente un blockchain y se va a poner ahí donde tenemos los ejemplos muy coloquiales para la gente. Y eso es un lenguaje normal y coloquial. Que es el, el, la cadena de bloques que siempre ha existido. Hay una cadena de bloques que nosotros entendemos y lo hemos visto todo en nuestra... Tenemos un uso razón y usamos y hemos usado como intermediario a un banco, a una entidad financiera. ¿Qué hace la entidad financiera? Yo anteriormente, antes que existieran, se, yo podía transar o, o tener un producto... De persona a persona, o sea, yo tengo Alejandro y voy a transar con el compañero eh, Jorge, mira, yo tengo yo vendo arroz, yo hago, yo produzco arroz y tú produces algún tipo de grano, vamos y bueno, yo te, yo te doy mis, mis arroz y tú me das grano, bueno, eso eso era una cadena primera cadena que llamamos por lo menos en ese tipo de blockchain, ¿qué hizo? Eh, ¿qué hizo? o ¿qué hace? la, la, la banca o, o llamamos la, las entidades financieras se colocaron en intermedio a, a esas personas se colocaron en intermedio dentro de ellos y que generaron ellos, bueno ahora tú no te vas a comunicar directamente con él ahora te vas a comunicar directamente conmigo y entre eso, que pasó esas cadenas que se generó, en la banca financiera generaba sus propios ingresos y de eso de hecho hasta el sol de hoy, hasta ahorita, de hecho de eso es lo que viven las la, la finanzas lo que viven los bancos, viven las comisiones de cada transacción que haga ...cualquier usuario, cualquier proveedor... ...cualquier comerciante... ...entonces qué hace la cadena de bloques... ...nos libera de ese intermediario... ...que es lo que hace el blockchain... ...nos libera de ese intermedio... ...de esas comisiones... ...y que crea un nuevo sistema... ...para que tú y yo... ...como personas eh, que usamos la tecnología... ...o las que no pueden tener una comunicación directa sin intermediarios, que seamos como está el sistema que lo llamamos el P2P, un sistema de persona a persona, que yo sea el que esté ofreciendo, en este caso ya sería en criptomonedas, ¿verdad? Y tenga otra persona que quiera comprarla sin la intermediaria, o seamos nosotros. O sea, en este en este sentido entran lo que llamamos en la minería digital, las eh, máquinas de minado, que lo que hacen es resolver algoritmo a resolver esas, esas esos esos problemas dentro de nivel informático de esa transacción y genera una recompensa y esa recompensa deja al minero y la transacción se hace y la quien aprueba y esa prueba esas, esas transacciones son cada uno de los bloques o cada una de las personas que están integrando ese bloque entonces parte de eso es eh, complejo pero sencillamente lo llevamos a una explicación bueno ¿qué, qué hace la, el blockchain? bueno quita ese intermediario financiero que se queda con todo y aquí aquí se los que eh, vamos a decir se reparte esas comisiones a todos los lo, lo, los que hacen vida en el mundo de las cripto. Parte de eso bueno fundamental, de allí se basan todas las, las, las preguntas y se, se se basan todas las las ¿cómo, cómo se dice las la formas de las criptomonedas hacer el uso en Venezuela, en todo el mundo? ¿Qué hacen? Bueno, crear una moneda digital una moneda que encriptada que manejen códigos únicos y de paso maneja algo muy fundamental que es importante para el seguimiento y control de nue de nuestra economía ¿Qué hace? Bueno, hacer una traza seguimiento y control de cada transacciones de cada forma de de, de de qué se hizo con esa moneda llámese Bitcoin, llámese Bitcoin para dónde fue, cómo fue, qué se hizo y ese es el miedo que muchos en a nivel nacional, a nivel de internacional, a nivel mundial le tienen miedo a las criptomonedas porque genera genera una un seguimiento muy exhaustivo a cada una de las transacciones. Ya no se puede evadir, ya no puedes decir, mira, ese hice eso y yo perro, bueno, no, yo solo hice y no sé qué se hizo. No, bueno, hay un sistema que te dice para dónde fue, qué se hizo. ¿Y qué, hubo, y, qué, y qué ganancias o qué se obtuvo con ese, esas transacciones. Y ahí entra el tema de por qué a nivel mundial, bueno, muchos países, muchos países del mundo, le temen a las criptomonedas. Bueno, en definitiva lo que hace es liquidar al capital financiero internacional. Eh, se recuperan a futuro este los montos que ellos se llevan, que son bastantes, que es se reparte equitativamente entre eh, los países que eh, hacen la transacción intermedia es correcto en pocas en pocas palabras como le dice el comandante ser a las personas que trabajo o hacen el trabajo para la producción o para cualquier tipo de economía que tipo de, de se hace económicamente entonces, bueno, te dan esa esa actividad y lo bueno de ahora después de estos 10 años que nace el Bitcoin, lo bueno de ahora es que hay personas que pueden crear una criptomoneda sin sin necesidad de bueno, tener unos conocimientos muy altos porque bueno, hay personas que se agarran ya de los, de los algoritmos o de las fórmulas que ya existen de las otras monedas y es donde llaman y se y llamamos y se llaman el argot de las criptos, lo que se deducen son tokens, son contratos inteligentes o contratos donde dicen que bueno, sacan una extracción detrás de esas token hay un proyecto que es donde la gente bueno, cree, ay si crece Ethereum, así crece Dash, así crece el Bitcoin a través de esa este algoritmo que ya existen en las demás eh criptomonedas y bueno, facilidad y aquí tenemos un caso eh, puntual que, que aparte del petro también hay otras monedas y la gente eh, las han ido creando y las han ido visualizando y van agarrando cada quien, como quien dice en su trinchera valor, pero bueno sabemos que la forma liberadora y el, el que lo, lo llamo yo es el, el petro, que nos va a ayudar a nosotros a ser más liberadores aún de lo que ya históricamente nos ayudó, nos ayudó en Latinoamérica Bueno, ahora hay por ejemplo una moneda nacional firme que es el bolívar eh, soberano. Porque el fuerte ya no está más. Correcto. Y y bueno, yo, lamentablemente bueno, ese es el que nosotros y siempre dicen, no, pero es que el bolívar lo devalúan, el bolívar no sirve. Si el bolívar no funcionara, no no fuese este no tuviese un valor tan tan como lo tiene aquí en Venezuela el dólar no buscara el bolívar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso es lo que sucede en realidad en Venezuela. El dólar quiere quitarle esa, esa importancia que tiene el bolívar porque si no, no lo no transara con el bolívar. Pero aquí en Venezuela, para tú transar con dólares paralelos o lo que sea, necesitas el bolívar. Entonces, de eso eh, nosotros tenemos que darnos conscientemente de que el bolívar es el, el, el, el la, la moneda soberana y es la que nos está ayudando la que nos va a ayudar aunque nos, nos, nos, nos han querido meter en otro sitio pero nosotros tenemos que recuperarla y llevarla al petro para poder nosotros protegerla a ella y y, y y con ella fortalecer el petro exacto se, se, se fortalecen una con otra es correcto nosotros la llamamos como la hermana mayor aunque haya, aunque el petro sea más jovencito llamamos que el petro es como su hermano mayor Bueno, el Aunque petro no sir el... el petro con eh, con cita la mayor atención porque tiene el respaldo de la producción de petróleo o tiene el respaldo o tendrá en su momento el respaldo de la producción de oro como el bolívar oro que está eh, siendo eh, como se llama certificado eso que eh, produce un eh, desarrollo mayor y hace que el dólar pierda valor totalmente al lado del, del bolívar oro por ejemplo ah, y, y, y recordemos que bueno recordemos que el que el dólar no tiene valor de hace donde hace tiempo creo que el, cuando 71. ellos se sacan del, del oro valor exactamente ya sabemos que que lo que de a partir de a señales ya lo que hacen lo que sale el valor que tiene el, el dólar es lo que lo que vale el papel donde le imprimir más nada exactamente mientras tengan poder este económico y sobre todo militar el dólar va a funcionar bueno exactamente bueno y aquí en venezuela creo que bueno tenemos la, la tarea titánica y solo eh, nosotros como venezolanos como usuarios como como Patriotas, tenemos que defender esto que es lo nuestro, toda tecnología de Petro es hecha y, y nació y fue hecha aquí en Venezuela y tenemos que darle un peso fundamental y bueno, parte de nosotros, y muy bien tú lo sabes, en los grupos estamos tratando todos los días de enseñarlos, de, de, de darle y conocer lo que realmente eh, es el Petro y que la gente lo sienta suyo en la hora de, de, de usarlo o de, de adquirirlo. Bueno, muy bien, este, si tienes alguna algunas cosas nuevas, te agradecería que lo difundas. No, no, correcto, yo estoy siempre en la onda ahorita, estamos bueno, esperando los nuevos cambios, ya hay una plataforma bastante también robusta, ustedes también la conocen, que es la mejor plataforma que también fue creada aquí en Venezuela, el tema de la plataforma Patria, que está haciendo ahorita unos cambios significativos a la hora de la transabilidad y la usabilidad del petro, y ha unos cambios bastante fundamentales, y que nos va a ayudar más adelante, en lo, o sea, y el, el presidente lo anunció, como la mayor la, la casa de cambio, la exchange más grande del mundo, porque bueno, ahí estamos inscritos casi alrededor de 17 millones 18 millones de personas, entonces se podrá imaginar 18 millones de personas haciendo la usabilidad de una criptomoneda, entonces creo que eso nos da bastante fortaleza, y para allá apuntamos para... Mejorar, mejorar cada uno de esas, de esas transacciones en el Petro y será más fácil a nuestros usuarios o a, nuestro, a, nuestro, a nuestros venezolanos, a cada uno de los venezolanos. Muy bien, este eh, te libero de, de de la charla, te agradezco muchísimo, eh, creo que en el no, futuro no. vamos a creo tener que bueno, otras gracias, charlas. Gracias a ustedes y, y Gracias a ustedes, de verdad, muchas, muchas gracias y por la oportunidad y estamos siempre en lo que dicen en la onda Petro. Como dice el eslogan también, bueno, yo amo el Petro. Muy bien, un abrazo grande y nos abrazo, estamos viendo. Sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Correcto. Muy bien. Estuvimos. Vamos a un corte y volvemos.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 Yayotopa, campaña nacional para la identificación de personas detenidas y desaparecidas entre 1954-1989. La anticoncepción de emergencia debe ser entregada por cualquier integrante del equipo de salud de manera gratuita. No importa tu edad, tu género o que no tengas documento. La podés usar la cantidad de veces que la necesites sin riesgos para tu salud. Es importante que la uses lo antes posible luego de una relación sexual no protegida. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Bueno, y tenemos que recordar a nuestras compañeras que todavía están desaparecidas, las tres compañeras de del Fulna, y eso de recordar a estas heroicas combatientes del Fulna que no solo fue por el Fulna, sino que lucharon por todas las mujeres paraguayas. Me refiero a Juana Peralta, Julia Solalinde y Antonia Peruchino. Las tres aún hoy están desaparecidas pese a todos los las búsquedas que estamos haciendo. Acá no hay ...que pertenece a natal o cual partido... ...acá... ...hay personas que han luchado... ...por un Paraguay distinto... ...hay personas... ...que no tenían armas... ...y que también han luchado... ...y han sido desaparecidas... ...sin contemplaciones... ...torturadas... ...y todo eso... ...lo tenemos... ...que buscar... ...encontrar y poner las cosas en su lugar no es solamente buscar la verdad sino también hacer que la justicia funcione no es solamente sacar un cuerpo todo toda persona más aquellos que tienen una religión como la cristiana tienen el objetivo de despedir a su pariente despedir a sus amigos despedir a hijos, madres, etcétera en este caso no ha sido así en muchos casos no es así hay un montón una cantidad enorme de gente que no está siendo encontrada y no es menor no tenerlos y no poder cerrar el duelo los dejo con esa eh reflexión de que debemos generar la memoria para generar nuevamente tiempos de verdad y sobre todo de justicia. Hay quienes dicen que quieren cerrar la página, fenómeno estamos de acuerdo, esto no es venganza me he cruzado en Asunción con gente que torturó y asesinó a mi padre les dije, no les tengo odio no he sido educado para odiar he sido educado para amar al prójimo y en esa situación no les tengo odio les tengo lástima Profunda lástima. Pero busco la verdad. Tanto en mi caso como en cualquier otro caso. Acá los colores no importan. En todo caso, la tricolor nos tapa a todos. Es lo que tendría que ser. En otros países serán sus colores. Es muy importante tener en cuenta que los colores son nos han dividido profundamente y que lo que tenemos que buscar es nuevas formas de generar, de debatir, de interpretar nuestras realidades de acuerdo a lo que tenemos enfrente. Debemos generar propuestas, soluciones, el plagueo está bien, todo plagueo está bien, pero fundamentalmente tenemos que generar propuestas y soluciones a los plagueos, a nuestras realidades. No puede ser que casi enfrente del Parlamento Nacional haya gente que vive en el 1600 parecen en la Europa del medioevo y creo que ahí estaban mejor todavía eso no les toca el alma a aquellos que permanentemente están con el rosario en la mano no les toca no les dice nada esa ver esa, esa juventud esa niñez bueno en el programa que viene en la retaguardia van a, a tratar el tema de de Fernando Baez van a tratar y van a hacerlo con más profundidad de la que podemos hacerlo nosotros porque nos hemos preocupado hemos trabajado para que hoy se pueda explicar el petro en, en condiciones ese esa forma de desarrollo económico que puede darnos grandes resultados porque, aunque somos, cada vez estamos más comprimidos, pero seguimos teniendo una fuerza enorme de recursos. Y el recurso humano no está lejano, lo tenemos que re revalorizar al recurso humano, no patearlo para afuera. Muy bien, Nos vemos el miércoles próximo.